Como dice que le va fluidez, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Hola, cómo va, Martín? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Buenas. Anda medio dormido. No, a que dormir, ah, todavía se está arrancando la noche. Ah, bueno, bueno, <risa> estamos bien. Bueno, ¿cómo anda la cosa por ahí? Nada, está muy tranquilo, contento por lo del por los las fechas esta del 9 de diciembre que sí. se viene va a dar muchas ganas, es la primera en la que vamos a estar así nosotros con con tanta hambre y tanta organización, así que contentos. Está muy bueno que que estén allí este dando también su mirada sobre el barrio, la calle, la esquina, los amigos y esas sí. y esas cuestiones que aparecen en en en, en tus letras, ¿no? Esa esa, esa forma sí. que hace que hace encontrado de de decir de ciertos descontentos, ciertos contenidos políticos y y de clase también aparecen sí. fluidez ahí en esas en esas letras que cómo nacen. Y nada, las las letras que estuvimos sacando, la las llevé, a, las escribí, las llevé uh -huh. y todas tienen un tono de lo que está pasando ahora y lo que siempre está pasando ahora y también siempre nada, se tocan esos temas, ¿no? Por ejemplo, Manzoala es un tema de los últimos que sacamos y habla de lo que se es estar dormido, la realidad hoy es la perdido, viste en los reels de Instagram todo el día. Así que un poco de eso tratamos de dejar de lo que decimos nosotros, que es lo que se vive más que nada y lo que vivimos no es la realidad. Mhm. Uh -huh. Así que algo de todo eso vas a estar trayendo a uh, a aquí a la esquina de 5 y 75. Yo te presentaba sí. con un como un como un rapero que que tiene un un sonido rockero, ¿no? El rockero, sí, puede ser. Sí, las bases, la verdad que sí, las bases están saliendo así, uh -huh. todo nace, ya capaz mi sonido queda medio marcado cuando saqué Diesel, uh -huh. el primer tema eh, que se lo produjo el guachi y ahí como que medio quedó encaminado con eso y cuando llegué con la banda, que es todo este proyecto, como es un principio de año, uh -huh. eh, casi por el, el empujón ahí de Nico, de Don Cipriano, eh, que me dijo vamos a hacer esto, ¿por qué no te pones a rapear? Hacemos la banda ahí. Y... Y no, ahí salió en llave de principio de año le vení metiendo. Mm. Y nada, es eso, es son esas bases roqueas con con con un poco de fraseo arriba y otras y otro caramenido capaz un poco más más luz para tocar. Hay que lo nombrabas a al, al Guachi, eh ¿Cuánto tiene que ver él en este en este sonido que que tenés hoy? no, por eso decía, eso es lo que me acaba que yo me cuenta ahora capaz que eso fue lo que me marcó, claro. mira. Eh, porque ya ahí, sinceramente, desde nene jugando con la música, Hasta ahora capaz es otra perspectiva que tengo, que gracias a él pude encontrar dónde desenvolver lo que quería decir o con qué sonido decirlo. Claro. Así que con con esa con esas bases, con esas ideas que que que quedaron dando vueltas allí, fuiste eh armando nuevas nuevas composiciones, fuiste escribiendo ya teniendo ese ese sonido en en la cabeza. Exacto. La uh -huh. no, no se jode la parafara de bits y todo eso, pero la ser detrás, la, que, la que, que, que que estamos que lo estoy haciendo es otra sensación, viste otra energía. Uh -huh. No no se compara, me horas y ¿sí? tratando de sacarla misma de visión de la otra estructura. Uh -huh. Este año aprendí eh creo que fue ahí proyectándome pues, mejorando en esa parte y y ahora con lo nuevo vamos a cerrar un año que fue lindo. Uh -huh. Sí, eh, y eso también que crees que te te lo te, te te lo dejó el el Guachi esa esa idea de de pensarla la estructura de de la canción y, y tanto hacerlo ya que la cabeza viste se te acostumbra uh -huh. pero yo ya ahí ese fue el punto de de ahí eh, como que no parece uh -huh. con de, un, capaz fue haciendo menos más pero esa vuelta que me abrieron los ojos para con la música eso no, no uh -huh. cuando hablamos del guachile cuento a los amigos que pueden andar por allí que no sepan de quién estamos hablando estamos hablando de Juan Manuel Calabró un reconocido músico guitarrista de la de la ciudad que que fue parte de Don Lunfardo y que hasta eh su muerte fue el el guitarrista de de Sueño de de Pescado, ¿no? Una una banda nacida en la en la, en la ciudad y y que ha trascendido todas las fronteras. Con él Fluidez comenzó a tener este este sonido que vamos a estar escuchando entonces el próximo el próximo sábado eh o que, o ya con una estructura de banda también, ¿no? Este contarnos algo de de de la de de de la banda que te acompaña. Bueno. Ah, Tania Ortega toca guitarra, eh este eh, eh, eh, bueno, en esta fecha Nico ¿no? eh, considerará una nueva portada con unas mhm eh y Martín y Nico ellos también tocan en señores peces. Eh, eh con ellos dos tres Uh -huh. sí, va a estar saliendo. Con ello vas a estarteando sí. acá a presentar esas esas canciones que mencionabas, sí. que han salido en el último tiempo y que ya has, pedido, has podido presentar en, sí. en distintos escenarios. ¿Cómo? No, pero, que eh, pero, digo no. canciones estas que que hemos escuchado así en la librería Don Cipriano, digo que que venimos sí. escuchando en distintos escenarios ahí en la en la biblioteca Rock Bar, digo en distintos escenarios de la ciudad, vas Eh, dando sí, cuenta sí. de de este sonido sí, y de esa poesía. Para, uh, sí. Para los lo que, es, que son son tenemos siete u ocho temas con no, no. la banda. Sí. Bueno, Nos bueno, estamos, bueno. ¿Cuántos temas? Bueno, bueno, pero Sí. Y... Nada, pero este pero me entendés. Te estamos escuchando, ¿Y? te estamos escuchando entre cortado. Como... La... La... A ver. A ver si te mueves un poquito, estamos ahí eh, este escuchando entrecortado ¿Ahora? la comunicación. Ahora sí, ahora sí, decimos. Ahí está José. Perfecto. No, eso que las canciones todas eh están como entrelazadas y tienen un mensaje parecido y lo que lo creo que estamos pensando en es meternos a grabar, este ya venimos tocando, tocamos como 4 3 4 5 veces ya esta la gente. Y, y Y nada, como para darle un concurso también a la banda y... Y... Y nada, las ricas... Pero nada, el 9 vamos a estar presentando esos 7 o 8 temas Bien, eh, arriba del escenario. ¿Dónde está Joaquín ahora? Uh, me salió... Ahora tiene punto... Me, un... me ah. salió el Joaquín, perdón. <risa> no, o sea, nada. Yo ahora tiene punto nada en la casa de un amigo, estoy... estoy Y okay, qué, qué onda. Mm. Pues sabes que el otro día este leyendo ah. una una entrevista que le hacían a Trueno, él él decía sí. algo así como que nosotros somos los voceros de la generación actual. Eh, te sentiste un poco vocero de ahí de de los amigos de de del barrio de de ese barrio de Puntalara que también está está presente en tu en tu, en tu canción, este donde das cuenta de de cómo se vive así en el en el barrio, se te puede escuchar este protestando, se te puede escuchar celebrando, hablando mucho del del barrio, del amor, de de la familia. En ese sentido digo y teniendo en cuenta esto que decía Trueno, ¿te sentís en, en algún sentido también vocero de de de esa de de de tu generación? Sí, eh no sé si me siento vocero ahora en este para para hacer lo más lo más posible. Uh -huh. Pero no, no ya de las letras mías trata de reflejar es, es eh lo que digo los pibes espera por, por suerte nos regresamos ahora sacamos el último tema acá con Lucas, pedí la casa de él de grabamos uh -huh. el tema acá y salimos al barrio y los pibes nos dicen, bien ahí el tema y ya con esto a mí ya te relleno, uh -huh. el barrio tengo acá pues como música. Eso está rebueno. Entonces, el mensaje ya llegando, yo no sé cuándo, y tampoco sé a por decirle ya, pero, ya me siento hecho. Uh -huh. Eh la parte está bueno, que siempre pide pide nuevo o que cualquiera que tenga ganas se te suelte. Está bueno, y que le uh haya -huh. llegar a la otra persona ese mismo sentimiento porque creo que todos vimos lo mismo. Uh -huh. Así que hay una responsabilidad también ahí, ¿no? Sí, eh, yo doy una una barra de de que dice, un compromiso a cierta manera de los pibes de la calle que nadie le dio una escuela. Así que sí eso es Diceiro de nuevo, dice lo de nuevo eso que se te entró en corto, no sé qué entendió bien. Este eh, eh, él dice, "Mira que como hizo rapear de esta manera de los pibes de la calle que nadie le dio una escuela." <risa> Muy bueno. Así que. Muy bueno. Ahí ahí está, entonces parte de las letras que van a estar eh, sonando el sábado aquí eh a partir de de de ese sonido rock y a partir de ese de ese rap, de ese de ese de ese hip hop que justamente hace un ratito hablamos de los años 90. Este, allí en plena década de, del 90, este el, el hip hop y el rap eran, bueno, alguna de las voces que que se levantaban mientras parte del país vivía en en una nube de pedos, me me sale decirlo así de esa manera un poco brusca, pero este para para graficar este lo lo que aparecía en aquellos años 90 con el rap y el y el hip hop este diciendo y, y denunciando lo, lo que sucedía en ese en ese tiempo ha pasado este han pasado los años y de alguna manera el rap y el, y el hip hop siguen este diciendo lo, lo, lo que hay que decir, ¿no? Este con un con un mensaje siempre contundente y de, y de denuncia que hace que da cuenta de, del origen de ese de ese género así en los en los Estados Unidos. Es cierto, el este género no es así, ¿no? Se en los barrios no marginados, la protesta y para decir lo que le pasaba y para tratar de encontrar un poco de felicidad porque el Quijote era fiesta también, uh -huh. para darle un poco de felicidad en, en los momentos malos del pueblo, sería la sección más, ¿sabes? la que siempre está más golpeada. Entonces, sí, creo que la esencia esa se pierde, tiene mucha trama, se, el Quijote pierde esa esencia. Uh -huh. Siempre va a haber uno que que que, que se encienda, ¿no? Uh -huh. Cuánto hace que estás este metido en este mundo? Y no sé, creo que, que me gustó, que vi la primera batalla de rap la en la nacional creo que eran tenía 12 años, sí, esa, 10, 11, 12. Uh -huh. Y hoy cuántos 10, años tenés? Ahí. Ahora tenés sí, darán 11 cumple hecho. Ya o sea, lo vas a ser. El lunes que viene 10, cumplís los 18? El lunes que viene 18 añitos ya. ¿Verdad? Ah. <ríe> Así que, bueno, este contento, contento. Bien, bien, eh un un recorrido importante de los 10, 11 años este eh comenzando a a vincularse con ese con ese mundo del del del rap y del hip hop y y de a poquito te has comenzado te también me, te a a te vincular con bien, con otros mundos, bien, ¿no? Con otros sí, mundos sonoros, eso, como hablábamos de sí. del del rock que hay ahí una una gran influencia también que que tenés, me parece. Sí. Sí. Si sí, esa la la lo más de muchos chicos capaces y ese sonido no no se te va. <risas> bueno, eh no, no, no. entonces el el sábado nos vamos a estar viendo por aquí por la esquina de 5 y 75. Van a formar parte de los 36 años de de Radio Futura, los 13 años sobre el escenario que van a estar celebrando los amigos de Sevién y la la Maromán en ese marco estará Fluidez entonces trayendo su su palabra y y su sonido hasta aquí hasta hasta el barrio de Villa Albira. Fluide, muchísimas gracias por por atenderlo. Gracias. ¿eh? Nos vamos a estar viendo dale, el próximo dale. sábado. Dale, hasta luego. Ahí hasta está, gracias. saludos a los amigos por allí.